Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo andas tú? Aquí estamos, dispuestos a recibir tus aportes como cada semana. Bueno, tenemos algunos datos de la economía uruguaya y algunos datos de empresas eh, financieras, nacionales y de Estados Unidos. Eh, los primeros reportes que se están realizando en estos días en la Bolsa de Valores de Nueva York, concretamente se publicó por parte del Instituto Nacional de Estadística la semana pasada, Eh, cómo ha evolucionado la industria manufacturera en cierre de noviembre del año pasado, a noviembre del 22, <coughs> y cómo era de esperar, dio un resultado de caída el índice de volumen físico de 5,9% con respecto a noviembre del año 21, 0,4% caída en, en, en las horas trabajadas y 0,1% en el personal ocupado. Y cuando uno analiza la interna de la industria uruguaya, Eh, manufacturera, encuentra que, como era de esperarse, por eso decía originalmente, el principal responsable de esta caída es el rubro de industria elaboradora de carnes y derivados, que cayó 14,8%, en pocas palabras, estamos hablando fundamentalmente de los frigoríficos, dato que va en línea con lo que hemos hablado en las últimas oportunidades, caída de las exportaciones de carne y, por consiguiente, caída del procesamiento de carnes en los frigoríficos. El otro rubro que cayó también fue la elaboración de farmacéuticos, productos farmacéuticos, pero dado el peso relativo menor que tiene en el total, esta caída fue mucho menos importante que la que hablábamos de eh, procesamiento de carnes y derivados. También se publicó en esta semana el índice de expectativas empresariales con respecto a la inflación que podemos esperar para esta inflación del año 23, Bueno, más o menos se mantiene a los niveles actuales, 8,8%. Se estima la inflación para este año 2023, 8,5% para el 2024. Un número que va a ver si se concreta o no en, en relación a los problemas de sequía que estamos teniendo y los aumentos de precios que vamos a ver en frutas y verduras en los próximos meses como consecuencia del, del tema climático. Y también se publicó en estos últimos días, está dando este una una ojeada a los resultados financieros de las empresas, del sector financiero de nuestro país, bancos, casas de cambios, etcétera. Y bueno, y es interesante la primera leída para que la gente más o menos tenga alguna idea de, de la realidad del sistema financiero bancario. Eh, tantos bancos públicos como privados dieron ganancias bastante importantes y casi que se dividen en mitades por un lado Banco República, hipotecario, por otro lado toda la banca privada. Solo el Banco República ganó alrededor de 230 millones de dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio de cierre del año pasado. El sector privado, la banca privada, 254 millones con los mismos criterios, o sea que prácticamente por mitades. El único banco privado que tuvo pérdidas fue el Eritash. El resto de la banca privada, todas dio ganancias, sin excepciones, Y el campeón, te diría yo, el gran ganador, el ganador de los ganadores, fue el Banco Santander, eh, con unos 115 millones de dólares de ganancia, sensiblemente más que el año anterior. Los otros tres bancos eh, eh, privados eh, más importantes, que fueron Itaú, Escotia, BBVA, ganaron entre 47 millones y 30 millones de dólares. También, eh, en el caso de los últimos dos, es muy similar el nivel con respecto al año pasado. Y el dato del Banco República, que es muy bueno porque ha sido con una ganancia importante, sin embargo, es bastante menor que el que tuvo el año anterior. Y si uno analiza la interna de las cuentas sin ir con mucha profundidad, y teniendo en cuenta que todos estos datos se revisan y se vuelven a publicar eh, con las correcciones correspondientes, encontramos ahí hay un par de rubros que son los que explican eh la diferencia con respecto al año 2021 que por un lado es eh, una caída por diferencia de cambios, esto es obviamente vinculado al valor del dólar que se cayó que cayó durante el año pasado y además también por algunas algunos activos deteriorados, o sea, probablemente préstamos si bien no se identifican que eh, son de difícil cobro o han sido enviados a pérdida, a pérdida una situación de no cobro. En Estados Unidos pasó también algo similar, prácticamente toda la banca dio buena ganancia, a excepción de Goldman Sachs que ayer sorprendió con una caída muy fuerte de la rentabilidad que tuvo con respecto al año anterior, pero el resto de los bancos privados en Estados Unidos, allá no hay bancos públicos, todos dieron muy buena ganancia y fueron bien recibidos los informes, hablo de JP Morgan, Bancos América, Citigroup, Fargo, Morgan Stanley en el día de ayer, prácticamente sin excepciones, sí identifican todos ellos un año 2023 un poco complicado, fundamentalmente los dos primeros trimestres eh, hasta mitad de año donde hay una serie de posibilidades de recesión en Estados Unidos, recesión que Algo técnicamente ya tuvo el año pasado, en los primeros la primera mitad de año, que se interrumpió sorpresivamente en el tercer trimestre. Bueno, los informes de los distintos CEOs de los bancos en Estados Unidos entienden que es probable que tengamos una leve recesión de aquí hasta mitad de año y a partir de ahí ver qué es lo que va a ocurrir con respecto a todas las incertidumbres que tenemos eh, en, en boga, la guerra de Ucrania, los precios, en fin lo que va a pasar con Europa. El, el último dato que parece más que interesante es que se publicó también el cierre de la semana pasada, la inflación de Estados Unidos al cierre del año 2022 cerró con un 6,5%, un dato que es bastante alentador porque implica una caída con respecto al dato que teníamos en noviembre, Y si bien no se esperan grandes cambios en la política monetaria de la Reserva Federal en las próximas reuniones, la próxima es a fin de mes, ahora de enero, no deja de ser interesante que por lo menos esta este dragón que teníamos en la inflación creciendo constantemente a lo largo a lo largo del año pasado ha eh, curvado hacia abajo y ya tenemos dos o tres eh, instancias en la que se menciona que está bajando. Y si esto es así, volveríamos a la normalidad que teníamos Antes de la pandemia Veremos el próximo dato A principios de febrero Veremos lo que hace la República Federal a fines de enero Pero por lo menos es un dato bastante alentador Lo que no es alentador Es que el petróleo volvió a estar por encima de los 80 dólares El barril Ha subido bastante en estos últimos días Y eso que teníamos hace una semana Como buena noticia Se ha revertido Pero bueno, esperemos a ver qué pasa de cara al cierre de este mes Bien Eh El, el, lo del precio del petróleo qué, qué, qué explicación tiene sube porque si sí, nomás o hay algún tipo de incidencia por ejemplo de la situación en ucrania en, en definitiva la situación de ucrania tendría que reducir el precio porque daría la impresión de que esta situación ya es bastante va a ser de mediano y largo plazo. No hay ninguna razón concreta que explique esta tendencia al alza en torno a los 80. Habíamos llegado a estar por debajo de los 75 el West Texas, ahora hoy estaba por encima de los 80. Da la impresión de que va a rondar entre 70 y 80 eh, en los próximos meses, a menos que pase algo raro por el momento, daría la impresión de que no hay ningún eh, motivo por el cual podamos entender que es, ¿Por qué está subiendo, Jorge, en esto sí? La verdad que no. Bien, me gustaría decalar el futuro y teniendo en cuenta la situación que está generando la sequía, no solamente ¿Sí? por la falta de agua en sí, sino por las las consecuencias que esto pueda estar generando en, en el futuro mediato e inmediato, este poder hablar contigo un poquito de los efectos que desde el punto de vista de la economía y lo que tiene que ver también con la alimentación, la fruta, la verdura, el tema de la carne, el tema de la leche, todas esas cosas, ¿qué, ¿qué impacto en la economía del país puede llegar a generar en tiempos futuros toda esta esta situación? ¿Puede ser? Sí, con gusto, Jorge, ¿cómo no? ¿Lo hablamos la semana que viene? Con gusto, ¿cómo no? Muy bien, Jorge. Gracias, Mauro. Gracias a ti, buena semana para todos. Igual, lo mismo.